¿Qué tal? Buen día, ¿cómo e s t á s Bien. Bueno, contanos、eh, primero cómo fue la jornada ayer del abrazo al IPC. Bueno,、eh, en el día de ayer、eh, convo estaba convocado ya desde hace unos días por parte de SUTEBA, en el caso nuestro de los docentes, un abrazo、uh -huh. al Instituto de Previsión Social、eh, en función de una avanzada, digamos, de trámite, de armonización. Que quiere hacer viral de la Caja de Previsión Social Bonaerense con el ANSES Nacional.、Eh, desde los sectores más combativos, desde la lista multicolor y demás, veníamos planteando la necesidad de que había que convocar asambleas, discutir la necesidad de parar, de configurar un plan de lucha de largo alcance, que no fueran medidas este, tan este, tibias hasta cierto punto. Porque la idea de un abrazo sin paro era una movilización que, a la que costó que los docentes este, puedan asistir masivamente, ya que muchos compañeros no podían este, salir de sus lugares de trabajo en no haber paro, estaban con mesas de exámenes, con recuperaciones, con todas las tareas pedagógicas de esta última etapa del año. Así que, bueno, pudimos asistir bueno, los que somos delegados, los que vamos a poder tener una constancia gremial para asistir.、Mm. Por lo tanto, era una convocatoria. Bastante limitada de entrada,、eh, incluso este, con gestos del propio sindicato, este, a, a, en, en algunos distritos con cierta hostilidad para que los compañeros lleguen a subir a los micros y demás.、Eh, en el caso nuestro, por ejemplo, la delegación que fuimos de t r i b u n a Docente,、eh, el micro arrancó estando una compañera a dos cuadras y no llegó a subir al micro, así que nosotros obligamos al chofer a parar el micro y nos p u s i a bajar. Para esperar a esa compañera que faltaba e irnos aparte, digamos, por nuestra cuenta.、Mm. Este, y bueno, al salir ya, la verdad es que se veía una situación importante porque era el conjunto de los estatales, no solo los docentes los que estábamos, este, pero con estas características, n o una movilización sin paro, con una convocatoria restringida y demás. A pesar de ello, igual movilizó muchísima gente.、Mm -hmm. Eh, las características de la movilización, hay que aclararlo, fue pacífica, no había un operativo de seguridad alarmante como se ve en las últimas jornadas. Este, se, había un escenario, digamos, en la puerta del IPS, se estaba desarrollando con normalidad un acto, s u b i e r o n los dirigentes principales sindicales de todos los sectores presentes, y lo que se observaba en el acto fue realmente. Una situación de crisis hacia la base de los sindicatos. Digamos, bueno, los bancarios en el día de hoy se aprueba su reforma jubilatoria. Ellos pierden hoy su régimen jubilatorio y les aumentan 10 años la edad. Es el caso como más eh, eh, urgente y presente, ya, ya digamos casi cerrado, porque los votos ya, ya da la cuenta y en el día de hoy se trata en la legislatura bonaerense. Pero bueno, estábamos todos los demás, digamos, está en riesgo el régimen. Jubilatorio docente este, y, el del, digamos, y el, lo más grave que es el traspaso del IPS al ANSES.、Uh -huh. eh, las bases, digamos, los compañeros de base, ni siquiera los delegados y los activistas, los, los compañeros de base cantaban este, muy, muy fuerte pidiendo paro, pidiendo plan de lucha. Eso fue una constante en el acto, digamos, nos, nos hizo recordar a aquella famosa Marta de la CGT. En Plaza de Mayo, donde tuvieron que salir huyendo.、Sí. Digamos, el clima de las bases era muy demandante hacia los dirigentes.、Sí. Y bueno, era bastante gracioso ver cómo este, en sus intervenciones, tanto Petrocini como Baradel, como i z a s i Deate y demás, tenían que sobre la marcha ir modificando el discurso de lo que iban diciendo porque se veía un clima de mucho malestar hacia la gente. Este, empezaron diciendo que bueno, que esta era una medida de abrazo. Así como en los 90 y en otras ocasiones habíamos estado defendiendo la i g l e s i ahora también lo íbamos a hacer con un abrazo. Frente al reclamo en los cánticos de paro, bueno, el próximo dirigente salió a decir que bueno, que nos quedáramos tranquilos, que si era necesario se iba a tener que convocar algún paro. El próximo dirigente salió a decir, bueno, si se trata mañana la reforma, estaríamos analizando la posibilidad de medidas. Y en cuestión de, digamos, al último orador que fue el bancario que anunció. r a b i o s a m e n t e un paro para el día de hoy que es probable que se extienda.、Uh -huh. eh, bueno, digamos, el clima cambió completamente. Este, se marchó después hasta la, hasta la gobernación.、Eh, la marcha realmente fue, fue muy, muy numerosa. No tengo el cálculo exacto, digamos, como para decirte un número y no, y no mentirte,、uh -huh. pero realmente había miles y miles de trabajadores.、Eh, y bueno, lo que nos. La sensación que nos llevamos fue, además de que fue una jornada de lucha fabulosa, donde realmente se, se d i o la necesidad y la voluntad de salir a luchar de los trabajadores, en contraposición con esta posición de los sindicatos de b、bueno, u estar n o e como arbitrando operativos de contención sin decidir s e a dar una lucha firme contra esto.、Eh, bueno, realmente fue una presión enorme que se ejerció sobre las condiciones gremiales y al retirar, l a s nos volvíamos. Sí. Nos empiezan e a llegar por WhatsApp este, los avisos de que finalmente Cetera convocaba un paro nacional, de que Suteba convocaba el paro provincial y demás. El acto, que, ¿El acto en la Ciudad de La Plata, en el IPS, era, fue a qué hora más o menos esto de los oradores? El,、eh, ponele que habían empezado a hablar este, 11 y media de la mañana, una cosa así,、uh -huh. este, y que la marcha. i l m i n ó alrededor de dos, dos y media de la tarde. Incluso en un momento, Petrochini de Ser pedía que por favor la dejaran terminar de hablar. y b a r a d e l también interrumpió su, su discurso en un momento, paró, habló por teléfono, volvió a hablar un ratito. Como la gente no le permitió hablar demasiado, se bajó del escenario. Es decir, había un clima de mucha convulsión. Y porque este, era porque más o menos. Pero realmente lo que está en riesgo es sí, mucho. ¿no? Claro. Y era más o menos el momento en que se confirmaba que hoy se debatía、eh, finalmente el proyecto de reforma previsional. Claro, y se venía confirmando a través de mensajes y de teléfono los avisos de que efectivamente hoy se iba a tratar la reforma previsional nacional y también la provincial de bancarios.、Uh -huh. Entonces, bueno, eso este, realmente aceleró los tiempos este, de una dirección sindical que realmente digamos, no viene haciendo más que este, paralizar al movimiento obrero que、eh, tiene voluntad de salir a luchar. Este, y que además se conciernen por esta discusión, si existen o、no、n s condiciones para salir a pelear en, en este cuadro. Y bueno, t o d o hemos visto cómo hace horas, vamos, este, días, en Tierra del Fuego, la dirección general de la UON, que está en manos del criminalismo, había firmado un acuerdo de congelamiento de paritaria salarial hasta el 2020, y、eh, cómo eso finalmente se, se hicieron asambleas en cada una de las fábricas. Y los obreros rechazaron masivamente semejante cosa y tuvieron que convocar un plenario provincial. Y el plenario provincial de Guam, Tierra del Fuego, este, pilló abajo el acuerdo. digamos, ¿no? Entonces, uno ve que realmente hay una voluntad de luchar por abajo, un clima muy, muy explosivo por abajo, que los sindicatos ya no pueden contener y que incluso sus medidas para digamos, firmar cosas a e s p a l d a s de los trabajadores o querer evitar las medidas de fuerza. Este, y los planes de lucha、eh, realmente no, no funcionan. Digamos, el día de ayer fue realmente una clara expresión de ello, digamos, como、eh, la, la irrupción de, de los trabajadores estatales de provincia en La Plata, sumado a la aceleración de los tiempos, de los tratamientos de las leyes, obligaron finalmente a los sindicatos a tener que convocar medidas y durante el transcurso de la tarde lo fuimos viendo, como fue todo un acelerarse. De convocatorias y de c l a r a c i o n e s públicas de los sindicatos, que inclusive lleva al extremo de que la CGT, que había sido parte de cocinar en qué términos se iba a hacer la reforma, tiene que terminar convocando a hacer algo.、Sí. Eh, Incluso, digamos, está planteado para mañana un paro general. Sí,、eh, con, sí o, y solo. CGT, que es sí. Medio claro, sí, ¿no? y solo si、sí、se aprueba la ley esta tarde en el Congreso. Claro, todavía está condicionado ese paro, pero de cualquier modo, digamos, b、bueno, u esto n o e es una evidencia, digamos, un clima que hay por abajo entre los trabajadores, de una fuerte necesidad de salir a luchar, de una fuerte exigencia a los sindicatos de no dejar pasar ataques tan graves. digamos, En el caso de los docentes, nos enfrentamos a una reforma previsional que ataca conquistas históricas, s d i g a m o el régimen jubilatorio de los docentes se conquistó. Con luchas y huelgas crudísimas en el año 58, digamos, una huelga brutal en 1958 para conquistar este régimen jubilatorio.、Uh -huh. Claramente los contratos no están dispuestos a que nos roden 10 años de nuestra vida g r a t i c a m e n t e digamos. En el caso de la edad jubilatoria,、eh, los docentes、eh, pasaríamos a jubilarnos en lugar de a los 50 años, las mujeres 57 y los varones 60. Eh, imagínate que para el que se está por jubilar en meses o en un año, realmente ya es una, un, una situación de crisis brutal en su propia vida personal, este, pero que además esto digamos, afecta a uno mismo que le falta un poco más para jubilarse y a todas las generaciones que nos siguen.、Uh -huh. eh, entonces, bueno, una de, la, de las peleas y de las discusiones más fuertes era: bueno, los docentes tenemos una tradición de lucha importante, hemos、eh, desarrollado huelgas decisivas en la provincia. Muchas veces solamente por el salario de este año.、Mm. Eh, ¿Con cuánta más este, voluntad y fuerza vamos a salir a pelear cuando se, se trata de tocar un derecho este, de vida que es la jubilación?、Mm. Eh, hay, hay muchas、eh, aristas del proyecto de reforma jubilatoria docente que, que realmente son impasables. Otra de ellas es, digamos, además de lo de la edad, es el tema del porcentaje que uno va a cobrar como jubilado. Este, en relación al que ahora se cobraba.、Uh -huh. en, en la actualidad, si el docente trabaja más años, puede obtener un porcentaje mayor de la jubilación, alcanzando al máximo del 85% móvil del salario,、uh -huh. eh, atado a la escala salarial y a los acuerdos paritarios del activo.、Eh, en el caso de la reforma, bueno,、eh, el, la primera jubilación que vos vas a recibir va a ser trabajando 10 años más. Un 70% del salario del activo.、Claro. Eh, para llegar,、eh, ni siquiera llegar al 82, este, para llegar al 80, va a haber que trabajar por, en, por encima de los 72 años,、sí. digamos. Con lo que significa el desgaste psicológico, social, en términos físicos,、sí. de la labor de estar frente a grupos de niños、uh -huh. o de jóvenes.、Uh -huh. digamos, claramente, la profesión docente tiene un régimen jubilatorio、eh, conquistado por la lucha de jubilarse. Unos años antes que otros trabajadores, porque justamente las características de la tarea le impiden a una persona llegar en las condiciones de afrontar sus propias tareas、uh -huh. a una edad avanzada.、Eh, una de las discusiones era: imagínense en sala de tres de jardín de infantes.、Eh, una compañera puede estar trabajando a los 60, 65 años o 70, porque además, si se reduce el,、eh, el haber jubilatorio, Claramente la gente se va a ver obligada por una necesidad económica de trabajar más、uh -huh. años y mantenerse activo para no deteriorar sus ingresos.、Claro. Uh -huh. eh, bueno, hay varias cosas más, ¿no? Como que antes nosotros podíamos elegir para jubilarnos el cálculo de haberes en función de los mejores años este, de ingresos, de elegir entre todos los años trabajados aquellos en los que uno haya tenido más cantidad de colegios, más cantidad de trabajo o haber trabajado, no sé, en escuelas rurales donde uno hizo. Un, eh, una diferencia por, por las、eh, percepciones de ruralidad, todo eso se pierde. Entonces, de repente solamente se contabilizan sobre el cargo titular efectivo los dos años anteriores a la fecha de cese de jubilación.、Eh, es decir, realmente hay, hay varios problemas. Está, por ejemplo, que los preceptores pierden la condición del docente, entonces tienen que trabajar más años para poder acceder a la jubilación. Eh, y todo esto está fundamentado supuestamente en problemas deficitarios de las cajas jubilatorias.、Mm. Eh, y ahí está una de las primeras este, este, discusiones, digamos, del IPS: no es una caja deficitaria.、Claro. Por el contrario, el IPS es una de las cajas jubilatorias más ricas del país,、mm -hmm. por eso quieren echar mano en su fondo.、Mm -hmm. eh, los. Digamos, los, muchos de los estatales aportamos por encima del 11% que aportan todos los trabajadores. En el caso docente, compensábamos esta, esta baja en la edad jubilatoria aportando el 16%.、Claro. Es decir, todo eso también se perdería, porque、uh -huh. nos aumentan la edad jubilatoria, pero no nos devuelven el 5% extra que aportamos toda la vida. Por lo tanto, es un robo、uh -huh. del, del aporte de los compañeros. Pau,、oh, ¿y hoy cómo, cómo preparan justamente la, la participación en la movilización? ¿Van a salir desde José Cepaz?、Eh, ¿Van a estar participando,、eh, imagino que también desde t r i b u n a Docente, pero junto a otros、eh, gremios, otros sectores? ¿Hay algún tipo de articulación, algún encuentro en la zona cercana al Congreso? Sí, bueno, la convocatoria central para el día de hoy es a las 14 horas en Congreso. Desde el día de ayer, que hay organizaciones que plantearon hacer un a c a m p e y una permanencia y una vigilia. Ha habido problemas, digamos,、eh, de, de represión, de una、uh -huh. fuerte presencia policial, hasta inclusive en el escándalo de haber sido heridos a algunos diputados, a Victoria Donda y, este, le tiraron los cerros encima y le lastimaron y cosas por el estilo.、Uh -huh. eh, más entrada de la noche este, se retiró el personal el policial y de, desde hoy se avisaba que había un fuerte vallado y que iba a estar complicado poder llegar a la zona de Congreso. Por lo tanto, hay citas como un poquito más lejanas para armar las columnas y acercarse, digamos, ordenadamente y organizadamente para evitar cualquier tipo de problema.、Uh -huh. Queremos, digamos, sostener que vamos a hacer una manifestación pacífica de rechazo y de repudio a esta reforma, que tenemos derecho a expresarla, que tenemos derecho a marchar y a ir a expresar eso en una marcha, así que esperamos que este, el gobierno no cometa la barbaridad que cometió anoche, máxima teniendo en cuenta que hoy m o v i l i z a n Hay muchísimas Organizaciones, i n c l u s i v e gremios industriales fabriles. El, el SUDNA h i z una fuerte convocatoria, así que también va a haber muchos sectores clasistas combativos fabriles, además de todos los estatales. Las 12, 3 convocan, parte de ese jefe moviliza,、uh -huh. es decir, que va a ser importante. Y acá localmente, bueno, te d i o ya están saliendo compañeros desde las 10 de la mañana en algunas citas este, docentes, siguen saliendo ahora a las 11, sale otra. otra Otra delegación a las doce...、Eh, muchos salen directamente en tren, se juntan en la estación de tren y van en tren.、Uh -huh. Otros salen desde el sindicato, el SUTEBA pone micros también a las doce... que salen desde la CTA de Ruta 8 y, e Islas Malvinas.、Eh, también b、bueno, u está n o e completamente parado el Hospital Mercante y sus trabajadores también salen en una columna a las doce de la estación y nos estuvimos poniendo de acuerdo y en contacto para marchar todos los estatales juntos.、Uh -huh. Eh, y bueno, vamos con la expectativa de que sea una jornada de movilización histórica,、eh, que los trabajadores podamos expresar、eh, con contundencia un rechazo muy, muy, muy profundo a una reforma que en definitiva la sentimos como parte de un plan de guerra general del poder político y del capitalismo hacia los trabajadores, este, al que tenemos que darle batalla, digamos. Si nosotros no, no intentamos ponerle un freno, rechazarlo y tirarlo abajo, Van a avanzar y esto realmente sería brutal en términos de las condiciones de vida.、Uh -huh. eh, como eso no se negocia, vamos a salir a pelear.、Eh, entendemos que, que existen condiciones para frenar el tratamiento de la ley. Nos enteramos, por ejemplo, c o m o en Brasil tuvieron que retrasar el tratamiento de la reforma hacia febrero. Este, digamos, hay muchos lugares donde esto es impasable porque esto es un plan mundial, no solamente en Argentina. Este, y las movilizaciones masivas han hecho retroceder estos planes de ajuste.、Mm. Eh, entonces, bueno, apostamos a eso, n o a que realmente el, el Congreso y sus diputados entiendan que, más allá de todas las componendas y lobbies e intereses que ellos se juegan para votar o no, alzar la mano en esta oportunidad va a tener un costo político enorme porque es el conjunto de la clase obrera argentina que, que se opone. Este, no hay sector digamos, que apoye la reforma más que los propios políticos de los gobiernos capitalistas. También queremos digamos, señalar que acá es claro que el matrismo tiene minoría en la Cámara, por lo tanto, si esto se vota, este, va a ser con la colaboración del peronismo, este, que también va a bajar un costo político enorme, porque habiéndose propuesto este, políticamente en la última etapa como los que iban a salir a. A contrarrestar el avance de la derecha neoliberal y el macrismo, de repente están prestando sus votos, como ya lo hicieron la semana pasada en el Senado, para darle la media sanción a esta reforma p r e v i s i o n a l Por lo tanto, la advertencia es para el conjunto de la clase política que actúan juntos contra los trabajadores, este, estamos realmente decididos a dar una pelea y una fuerte batalla, y a movilizar todas las veces que haga falta. Realmente, esta semana. Digamos, movilizaremos hoy, mañana haremos el paro general activo, movilizamos ayer y seguramente la semana que viene tendremos que seguir movilizando, porque tenemos en carpeta el presupuesto, la reforma laboral. Es, es decir, esto no, no se detiene acá, por lo tanto, los trabajadores tenemos que ir concientizándonos de que se vienen jornadas de lucha muy importantes en este fin de año, este, y bueno, habrá que tener este, las zapatillas listas. Para salir a marchar, si es necesario, todos los días.、Eh, tenemos que frenar este ajuste brutal y no existe otra manera más que, que los trabajadores irrumpamos en las calles. Bien, vamos a estar seguramente mañana con las novedades y, bueno, esperemos que, hablando ya de que no se avanzó con, con la reforma previsional, intento del gobierno es que hoy se pueda votar. Esperemos que, que esto no sea así. Te agradecemos un montón, Pablo, te mandamos un abrazo grande. No, muchísimas gracias a ustedes.